Del Universo Infinito del Jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saludamos desde Radio Cartón en la hora de su programa de Jazz and Wine que les presentamos cada jueves de 6 a 7 de la noche. Esta tarde, amigos, tenemos para ustedes tres representantes del de jazz en sus principios. Vamos a hacer una especie de um, relación histórica a partir de este programa del jazz desde sus principios con sus primeros intérpretes. Esta tarde, vamos a presentar tres de los primeros intérpretes que, que conocemos del, del jazz. Esos intérpretes, esos compositores de jazz, son Tom Turpin, James Scott Y Elvy Black. Así que pues vamos a presentar pues esta tarde eh, números musicales, temas de esos, tres, de esos tres personajes del jazz y vamos a empezar primero por presentar eh, temas de, del primer eh, músico de jazz que tenemos para ustedes que es Tom Turpin y vamos a empezar con la primera pieza de nuestro invitado esta tarde uno de unos tres invitados que es Tron Pin y la pieza que les vamos a presentar por, por, para abrir este programa se llama Ragtime Nightmare. Bien amigos, pues acabamos de escuchar el primer tema de esta tarde que fue por parte de Tom Turpin. Eh, como ven ustedes fue un tema apenas de introducción, un, un tema muy cortito de introducción para eh, empezar este programa. Enseguida vamos a seguir con otro tema de Tom Turpin y el tema que, que sigue a continuación es Harlem, Harlem Rag. Bien amigos, acabamos de escuchar un segundo tema de nuestro invitado Tom Turpin, que fue la pieza Harden Rack. Tom Turpin, eh, decíamos, fue uno de los primeros eh, músicos exponentes de, del jazz. Fue posterior, un poco posterior a Scott Joplin, que, que se le considera uno de los primeros que, que tocaron. Como ya hemos, nos hemos presentado ya en otras ocasiones aquí a Scott Joplin, Pues decidimos tapar, prescindir en este programa de él, pero no dejamos de mencionar que Scott Joplin fue uno de los grandes iniciadores del jazz. Enseguida vamos a escuchar otra pieza más de, de nuestro invitado, de, de uno de nuestros invitados de esta tarde, y la pieza que vamos a escuchar ahora es San Luis Rag. <música> amigos, acabo de escuchar un tema más de Tom Turpin, el primer eh, músico que presentamos esta tarde de los inicios de, de jazz, de, digamos, en, haciendo una especie de historial de lo que fue el jazz en sus principios y decíamos, son los exponentes los que, tres que vamos a presentar esta tarde enseguida vamos a presentar otro tema más de Tom Turpin Un pianista, se me había pasado decir que fue un pianista extraordinario, muy, muy bueno. Y sobre todo, eh, que, fue de los, que de hecho, los tres pianos que vamos a presentar ahora, por lo general, fueron pianistas. De hecho, el, el jazz eh, tuvo en, en sus principios un gran número de exponentes de, del jazz precisamente en piano, ya que era uno de los instrumentos que más eh, se utilizaban en, en los principios del siglo pasado. Así que pues vamos a continuar con un tema más de Tom Turpin y el tema que les vamos a presentar ahora es The Buffalo Rack. Bien, amigos, acabamos de escuchar un tema más de Tom Turpin, el cuarto tema que tenemos para ustedes esta tarde, de los precursores del de jazz. Decíamos, en, este, en este programa pues, estamos presentando los tres primeros y todos, por lo general, ellos son intérpretes del de ragtime, que fue uno de los eh, primeros tipos de jazz que, o estilos de jazz que se presentaron en, en el siglo pasado. Dicemos que de John Turpin, su nombre con, completo era Tomás Million John Turpin, Él nació en, en Savannah, en Georgia, el 18 de noviembre de 1831 y fallece el 13 de agosto de 1922. O sea, como ven ustedes, su, fue en, su vida eh, se desarrolló en, en las finales del siglo antepasado y los primeros día, años de, del siglo pasado. Y como pues, fue un gran compositor, un pianista de Rack Time. Vamos ahora, amigos, a, a hablar de, a presentarles otro de nuestros invitados de esta tarde, de, de los inicios, de, inicios del Rack Del, del, del jazz y en este caso en de, del estilo de, del ragtime el siguiente músico que tenemos que presentaros para ustedes que vamos a escuchar sus piezas de, de ragtime es james scott james scott decíamos fue también otro pianista que también fue precursor de, del jazz en el estilo del ragtime Y la primera pieza que vamos a escuchar de, de James Scott es Broadway Rag. Bien amigos, acabamos de escuchar Roybal Rack de James Sylvester Scott, tal era el nombre de nuestro invitado esta tarde, que nace en Missouri el 12 de febrero de 1885 y fallece en Kansas City el 30 de agosto de 1938. Como decíamos, fue un, fue un gran pianista, un compositor de, de rack y también fue, vamos a decirlo así, un... ...un notable de, de, de músico de, de Racta... ...dentro de, de, de, de, de ese estilo de, ese estilo de, de jazz. Él empieza, pues, de hecho, su, su formación... ...de una manera autodidacta... ...aunque recibió algunas clases de música... ...por parte de John Coleman... ...que era un pianista negro... ...y que le enseñó a leer la música... ...y a refinar su técnica pianística. Ya a los 13 años se traslada a Ottawa... ...y en 1900 a, a Cartagena en donde publica a los 17 años su primera composición, que se llamó Azumer Breeze. Vamos a escuchar la siguiente pieza de nuestro segundo invitado de esta, de esta tarde, que es James Scott, y se llama precisamente Scott Rack. Bien amigos, acabamos de escuchar eh, un tema más de nuestro invitado Scott, James Scott, y que se llamó precisamente el Scott de Rack, es uno de sus éxitos con los que se dio a conocer. De hecho, él empieza a trabajar en, en Kansas, decíamos, y ya para 1919 pues, eh, empieza a publicar sus primeras composiciones. Y fue precisamente uno de sus primeros éxitos, el de Broadway Rack, Y que pues donde él siguió trabajando y allá en, en Kansas City y también fue pues, director de su propia banda. Vamos a escuchar otro tema más de nuestro invitado de esta tarde, otros invitados que es James Scott y vamos a presentar a otra pieza de él que se llama Crosty. Amigos, acabamos de un tema más de esta tarde de, nuestro, de uno de los invitados, James Scott. James Scott, que decíamos, eh, hace su, su, su presentación ya en Kansas City y donde empieza a hacer, pues se dedica exclusivamente a, a la música. Bueno, entre otras cosas, también daba clases de, de, de piano y también pues, trabajó como organista y como arreglista en, en un teatro que se llamó el Panama Theater. Y ya después, pues eh, con el tiempo, eh, se radica finalmente en Kansas City, decíamos, y donde termina prácticamente sus últimos días como músico y de, de los últimos días de su vida. Bien, amigos, pues eh, vamos a presentar un tema más de James Scott. Y este tema se llama New Era Rag. acabo de escuchar otro tema más de James Scott y se, fue, se llamó New Era Rack vamos a presentar otro rack más otro rack tan de James Scott y el rack que vamos a presentar ahora se llama Paramount Rack de James Scott Acabamos de escuchar otro tema más de otro de nuestros invitados, James Scott. Ahora vamos a presentar también eh, otro, o el tercer de nuestros invitados de esta tarde, del ragtime, de los inicios de, del jazz en uno de, de sus primeros estilos, si no es que el primer estilo de, de jazz que hubo en la historia. Presentamos, pues, esta vez a Ewi Black, que es eh, otro pianista que les tenemos Para ustedes esta tarde. Y la primera pieza que vamos a escuchar de Euby Black es Minande. Bien amigos, acabamos de escuchar el primer tema que tenemos preparado para ustedes de Eubi Black, que fue Miranda. Eh, el nombre completo de nuestro invitado es Eubi Hubert Blake. es un pianista y fue compositor también eh, del ragtime y de jazz. De hecho, es el, quizá el de los que vamos a presentar este, este, esta tarde, que estamos presentando esta tarde, fue el más longevo y por lo, por lo mismo fue el, el, el más productivo de los tres que presentamos. Él nace el 7 de febrero de, 1986, de 1887 en Baltimore, en Maryland, Estados Unidos, y fallece el 12 de febrero de 1983 en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos. Su nombre completo decíamos es James Hubert Blake. Él. Eh, Pues joven, vivió una larga vida, 96 años. Fue un extraordinario pianista. Él tuvo premio, fue reconocido con la Medalla Presidencial de la Libertad, también con el premio Drama Desks al mejor musical. Y obviamente, eso le, su, su larga vida le, hizo, le permitió tener una gran productividad, una gran discografía. Pero vamos a escuchar otra pieza más. Ya que se nos pasa el tiempo Y esta vez vamos a presentar la pieza De Ebbie Black Que se llama El, el Boy Weville Blues Bien, acá de escuchar un tema, el primer tema, Mirandi, de eh, nuestro, bueno, nuestro gran músico de esta tarde, que es Obi eh, Blake. Blake empieza, tocando en, en locales de los bajos fondos de su ciudad natal allá en, en Baltimore. Y ya para 1907, pues eh, consiguió un contrato en el Hotel Goldfield, en donde permanece como pianista, eh, seamos, por muchos años mientras estudiaba la composición. Y fue ahí precisamente en 1915 cuando decíamos, conoció a Noble Sisi, con el que eh, colabora en, decíamos, en una forma regular. El, eh, el éxito para ellos dos llega en el año de 1921, gracias a la música que escribieron juntos para, la, para el musical de Broadway titulado *Suffle Alone, y que fue protagonizado por Josephine Baker y Florence Mills. Después ya en solitario, eh, Blake compondría también otros dos musicales que fueron Blackbeard de 1930 y fue protagonizado por Ethel Waters y Swing It de 1937 y en el cual eh, colaboraría nuevamente también con Sisley en, en, en el desarrollo de su carrera como pianista. Y aunque a partir de los años de 1950 se alejó relativamente de la escena, no obstante continúa apareciendo con regularidad en grandes festivales a pesar de su avanzada edad tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso fue hasta 1979. Bien, vamos a escuchar otra, otra, otra pieza de Eubie eh, Blake, y la pieza que les va a presentar, el tema de ahora, se llama Charleston Crack. Acabamos un tema más De EB Blake Que fue el Charleston Rack. Tenemos para él Para ahora, para ustedes otra pieza más De él De nuestro invitado De Elby Blake Pero antes queremos mandar unos, unos saludos para todas las personas Que nos están escuchando Como son Luis Estrada Y, y nuestro amigo Antonio Hernández Que siempre nos escuchan A nuestros amigos aquí de la librería, la rueda cartonera que están aquí presentes, como son la güerita, Nora, Ricardo y pues otros amigos que no, no, no, no, no, este, no los alcanzo a distinguir de aquí de la cabina de radio pero estamos aquí con ustedes en la rueda cartonera en un programa en vivo en el cual nos estamos disfrutando, la gente que está escuchándonos a través del radio por internet y los que estamos aquí en la librería. Bien, pues saludos a todos ustedes y les invitamos que, pues ya saben que, para estar aquí todos los jueves de 6 a 7 en su programa de jazz, los invitamos para que nos manden sugerencias de piezas musicales, de temas, de artistas, de ya sean pianistas, eh, cualquier tipo, ¿no?, trompetistas, de, de jazz, así como también cantantes, que también nos hay muy buenos. Bien, vamos a continuar con este programa y la pieza que les vamos a presentar ahora se llama Broadway Blues. Bien, amigos, acabamos de escuchar un tema más de Elvi Blake en su programa de esta tarde de Jazz and Wine, desde la Rueda Cartonera en Guadalajara, Jalisco. Bien amigos, los invitamos, deseamos a que nos sugieran músicos, que nos sugieran bandas, temas, pero no, desgraciadamente no les pasé el teléfono al cual nos pueden ustedes hacer su sugerencia. El teléfono al cual nos pueden hacer ustedes su sugerencia es el 33 14 39 38 77 Les repito, es el 33, 14, 39, 38, 77 y eh, estamos en la mejor exposición de darles gusto con temas o con artistas o bandas de jazz que ustedes les gusten, que ustedes prefieran. Bien amigos, estamos ya por terminar nuestro programa, estamos por presentar la última pieza de esta tarde y eh, pues queremos mandar un saludo también a, a un compañero de aquí de, de la librería, un amigo de aquí que es Guillermo Rodríguez, perdón, Guillermo Rodríguez, que está pues enfermito de coronavirus. Allá donde, nos, donde se encuentra, que, que nos está escuchando, pues que le deseamos un pronto restablecimiento de su salud. Y aquí estamos sus amigos de la rueda cartonera, pues eh, deseándole una pronta recuperación. Y que pues, lo mismo para todos aquellos que están con él, pues se cuiden y le y le den este pues el. Vamos a hacer el trato, el cuidado adecuado para que pronto esté con nosotros. Bien, amigos, pues nos despedimos de ustedes esta tarde. Ya con el último tema de esta tarde. Y el tema que vamos a presentar es Dream Rock. Hasta pronto, amigos.